Información aquí en Radio Comunitaria SOEM 88.9. <música> Hungría ha presentado una demanda contra el Consejo de la Unión Europea y el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, FEAP, en rechazo al modo en que se. Pagaron miles de millones de euros de ayuda destinados a Ucrania. Según Budapest, la legalidad del uso para este fin de los fondos congelados del Banco Central de Rusia es cuestionable. Medios ucranianos han publicado numerosos videos en cuáles、eh, potentes explosiones tuvieron. Lugar en la noche del miércoles a jueves en numerosas partes de Kiev. Sin embargo, los informes sobre estas explosiones aparecieron no solo en la capital, sino también en otras localidades del país, como las ciudades de Sami, u b i c a d a al noroeste de Deneb, en el sureste. Escándalo en el Senado mexicano. Dos representantes agreden físicamente con el, el himno nacional de fondo. Este insólito enfrentamiento físico sacudió en el día de ayer al Senado mexicano cuando Alejandro Moreno Cárdenas, líder del histórico Partido Revolucionario Institucional, PRI, y Gerardo Fernández Noroña, senador de izquierda, Cercano al oficialismo, se tomaron a golpes durante la sesión en comisión permanente. El atercado ocurrió en pleno recinto legislativo y obviamente quedó registrado en、eh, los videos mientras se sonaba el himno nacional. Según reportó、eh, un medio, Moreno reprochó a Noroña n h había a Que le había cedido la que no le había cedido la palabra. Lo que derivó rápidamente en jalones, empujones y,、eh, y hasta, hasta, hasta varias、eh, cachetadas y demás. Tenemos audio, tenemos、eh, el momento, escuchamos. Momento, lo que se está escuchando es el, el momento exacto cuando están cantando el himno nacional.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 Bueno,、eh, no solamente ellos dos, sino que se sumaron parte. De, cada uno tenía uno más, un aliado más de cada uno de, de, de, de su partido que empezaron también a, a revolear trompadas. Y bueno, te estoy pidiendo la palabra. Lo reclamó Moreno a Noroña. n Y luego, de señalamientos, con las manos, observan tironeos. Y、eh, Moreno es el, que, es el que empieza con. Una, Se le acerca mucho Noroña y Moreno le responde enseguida. No, no tuvo ni un pelo de paciencia, no, no quedó con los brazos quietos, sino que se lo empezó a empujar y se armó una tremenda. No me t o q u e s responde según la reconstrucción de, de la prensa mexicana. Y en ese momento、eh, comienzan los empujones, esta tensión legislativa.、Eh, creo que hay un video donde. Más de cerca, a ver, vamos a ver si podemos llegar a tomar algo de audio. El momento e e lo que estamos relatando, no cuando le dicen no me vengas a provocar, alguien pasa por al lado y como que dice no, p a r á p a r á p a r á para. Y no tenía nada que ver. Alguien que estaba con una cámara, sale i g u a un empujón que casi lo tumban de una especie de no sé, una tarima alta. A s í s e escuchaba justo una. ¿no? Oye, oye, cabrón, no le pegues, decía una, una mujer, r ¿eh? e、eh, A Moreno, que、eh, el, el, la persona que había tumbado estaba en el piso y le seguía pegando patadas. Esto es lo que se pudo ver、eh, luego, luego no de,、eh, de lo que pasó, de haberlo empujado, ¿no? Bueno, y seguimos.、Eh, el presidente venezolano Nicolás Maduro agradeció、eh, en el día de ayer las muestras de solidaridad que ha recibido su país、eh, de parte de otros gobiernos tras el despliegue militar de Estados Unidos al sur del Mar de Caribe, que、eh, incluiría, según reportes periodísticos, buques y aviones de guerra, un crucero de misiles y un submarino nuclear. Venezuela es un país admirado en el mundo, querido en el mundo, no s o l o por los gobiernos que nos están dando una solidaridad impresionante, sobre todo ahora que Venezuela ha sido amenazada con un submarino nuclear, es lo que sostuvo el mandatario en declaraciones que、eh, había ofrecido a la prensa. ¿eh? Esto fue en el Palacio Miraflores en Caracas. Caos y furia en Lomas de Zamora. Jornada de repudio a Javier m i l e i y a su hermana Karina. La caravana de Miley y su hermana en Lomas de Zamora no terminó bien. Un gran número de manifestantes acercaron a repudiar la presencia del presidente en esa localidad, impidiendo que se realice el trayecto completo、eh, que tenían、eh, preparados. Además, los simpatizantes de la Libertad Avanza cruzaron a los opositores y todo terminó en un verdadero caos que incluyó el escape en moto del diputado José Luis Spert. Varios carteles, eh, personas、eh, jubiladas en este caso. Dice fuera chorros, ladrones afuera. Juicio político, caso laboratorio. Uno de los tantos、eh, carteles, banderas que dicen chao, mi ley. Las coimas avanzan 3%. Karina, tenemos fragmentos de aquel momento. A ver si podemos eh, compartir. Eh, a ver. Ahí estamos, escuchamos. Compartiendo, esto es lo que se vivía en el día de ayer por la tarde.、Eh, a ver si tenemos algún otro videíto. Hay alguien con un megáfono. Vamos a ver, a escuchar qué es lo que dice.、Eh, allí se está preparando esta grabación. Hechos que ocurrían en el día de ayer. Ahí va. Bueno, era un poco. El audio, ¿no? Se entendió, básicamente.、Eh, esto fue en el día de ayer, donde、eh, una jornada de caos y furia, reiteramos, en Lomas de Zamora, donde、eh, varias personas se juntaron en repudio a Javier m i l e i nuestro presidente, y a su hermana Karina. Es oficial una noticia. Aparentemente esperada por algunos, otros quizás no, confirman un feriado nacional、eh, que ya es nuevo fin de semana largo. Habrá un nuevo feriado.、Eh. Luego de un año catastrófico para el turismo interno, goberna,、eh, gobernadores, intendentes y empresarios lograron que el gobierno nacional dé marcha atrás y acepte que armar un nuevo fin de semana largo para el mes de octubre. Es el mes que más argentinos salen, inclusive. Esperando los feriados de,、eh, de carnaval. ¿eh? La noticia lo confirmó el secretario de Turismo y Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, durante la apertura de Hotelga 2025, la feria de hotelería y gastronomía organizada por AHT y Fegra. Continuamos, más información. No creo que Spagnuolo sea amigo de Javier Miley, es lo que afirmó Guillermo Francos. El jefe de gabinete calificó de brutal ataque. Y bueno, fue producto de acción de, de un imbécil bancado por el k i r c h n e r i s m o lo que señaló Guillermo Francos. Tremendo. Provincial chocó un camión con ganado. Una joven、eh, bajó a ayudar y fue embestida por un toro. En el día de la fecha, este choque tuvo lugar en la ruta 174 en el puente Ro、eh, Rosario Victoria. Un, un utilitario y un camión、eh, que trasladaba ganado protagonizaron un siniestro que conllevó el corte de tránsito.、Eh, De la traza, ¿no? En el lugar, una joven de 17 años bajó de su vehículo para ayudar a los accidentados y fue embestida por un toro. Ya estaremos ampliando. Tres dictámenes definitivos. La convención reformadora aprobó cambios en el ejecutivo y legislativo. Eh. El Pleno dio luz verde a los textos sobre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y sus cláusulas transitorias que serán parte de la nueva Constitución Provincial, entre ellos la posibilidad de reelección del Gobernador y Vice. Las tarifas De gas suben el ítem que sin beneficios、eh, paga media provincia. La ciudad de Santa Fe y el centro norte no cuentan con los beneficios al consumo de gas natural en los hogares durante el invierno. Dicho que el gobierno nacional aumentó a todos los usuarios el renglón de las boletas destinando a ese subsidio cruzado. Rosario, susto en barrio Pichincha. Un incendio destruyó la casa de una señora. Una mujer de 70 años logró salir a tiempo de su vivienda ubicada en Catamarca al 2300, tras un fuego que se había originado por una vela encendida. Bomberos controlaron la situación, pero las pérdidas en el living fueron totales. Recuperaron una moto en Barranca, tenía un pedido de captura por robo. Por otro lado, imputaron a un hombre como autor del homicidio ocurrido el pasado domingo en Coronda. En el ámbito local, se llevó adelante una reunión en cuanto al Comité Asesor de Discapacidad de la provincia. Esta es una instancia que debíamos y creemos que es muy importante. Primero, para contar lo que están haciendo, pero también escuchar lo que las organizaciones tienen que decir. Creo que es un espacio de escucha e intercambio de valores. Parte de lo que estuvieron charlando en esta reunión que se dio aquí en la ciudad de Galvez, este es comité asesor de discapacidad en la provincia. 10 minutos. Seguimos en la 88.9 Radio Comunitaria SOEM. Somos la p r i m e r radio comunitaria de la región. La radio de los trabajadores municipales y comunales. La radio de la comunidad. Somos SOEM, SOEM. FM Comunitaria, Galvez, Santa Fe.